a sacar la respiración después de los secuestros de nuestros familiares y compañeros porque a veces pienso que aún hoy no sacamos la respiración pero sí sé que fue en aquel preciso instante en que nuestro encuentro buscando a nuestras parejas hermanos y hermanas, niños y niñas por nacer sobrinos, sobrinas, primos, primas compañeras, compañeros Nos encontramos con otras personas que también buscaban saber a dónde se los habían llevado, cuándo los regresarían, de qué les acusaban, dónde están nuestros seres queridos. De ese modo nos unimos en familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas. Desde hace 42 años estamos juntos y nada nos ha separado ni siquiera la muerte de nuestros padres y hermanos, padres y madres, porque los matrimonios Talquenca, Moyano, Bustamante, Reta, de Marinis, Moriña Jung, Pacheco, Tenenbaum, Escames, Campos, Gutiérrez Azú, mi mamá y mi papá, Albino Pérez, la señora de Luna, Dulce María de Romero, Clelia de Forniés la señora singaretti la señora Vilabustos, Eddie Hunt y su mamá, Margarita Barrera Oro, Elsa Becerra, Hilda Bisone, la señora D'Amico, el señor Farrando, Mafalda Gregory, la señora Granik, la señora Illa, Julia Santini, la señora Schneider, la señora Desaroff, Raquel y María Angélica Palacios, que ya partieron aún así siempre están a nuestro lado. La muerte, digo, no ha podido hacernos olvidar la razón de nuestro permanecer unidos. Durante muchos años exigimos verdad y justicia creyendo ilusamente que verdad quería decir que los encontraríamos, los regresarían a nuestro lado y la vida seguiría como la habíamos planeado el paso del tiempo y todos sus aconteceres habitando nuestro cuerpo, nos fue enfrentando a una profundidad que nunca habíamos querido ni imaginar. Pero siempre estuvimos y sostuvimos estos dos principios vitales, verdad y justicia. Personalmente advertí en algún instante que agradezco que separarme de esas dos potencias hubiera sido alejarme para siempre de los que amo, de los compañeros y compañeras que la dictadura cívico-militar y eclesiástica había sometido a la desaparición forzada. Nuestra lucha y resistencia durante más de 30 años se sostuvo de manera permanente hasta lograr que la justicia nos oyera, hasta dar con personas que estaban decididas a cumplir su rol de jueces, fiscales, defensores. En la justicia entregamos los datos, la información que conocíamos desde el mismo momento en que se los llevaron, lo hicimos en la justicia aceptando esas reglas de juego democrático sostenidos indudablemente por la memoria de los que buscaron a sus hijos e hijas respetando a rajatabla las leyes de la democracia. Fueron largos y duros años de lucha, Pero quizá ese es el camino que se necesita recorrer para alcanzar verdad y justicia. Fue de ese modo, disputando cada centímetro de tribunales federales, como pudimos llegar al cuadro 33 del cementerio de Capital y lograr que la justicia ordenara la venida del equipo argentino de antropología forense. Este equipo, con su invalorable esfuerzo fue la continuación de nuestras propias manos ellos movidos por el respeto y el amor excavaron tumbas de casi cuatro metros en un predio de 100 metros por 80 buscando los cuerpos de nuestras compañeras y compañeros es decir buscando para la justicia la prueba del crimen cometido por el terrorismo de estado la prueba del genocidio Participando en la casi totalidad de audiencias en los juicios que se llevan a cabo en esta capital, en San Rafael, San Juan, Córdoba, Buenos Aires, a escasos metros de quienes fueron los culpables, reconocidos de nuestra tragedia, escuchando sus defensores y bancando lo más estoicamente posible la reiteración de sus falsedades, pero comprendiendo los pasos Para obtener justicia, fuimos resignificando, aprendiendo, agradeciendo la posibilidad de vencer lentamente la subversión del orden natural de la vida a la que fuimos arrojados. Solo en ese espacio de la verdad y la justicia sé que puedo compartir con tamaños asesinos el mismo aire, en ningún otro lugar, en ningún otro tiempo, solo ahí ante un tribunal donde se encuentran nuestros querellantes, sus defensores y nuestros compañeros y compañeras eternamente amados, nuestros padres y madres, hermanos y hermanas, y todos aquellos que aún descalzos y caminando por las piedras, buscamos y buscaremos siempre verdad y justicia. Por todo esto, Y en estos largos días en que la mentira y la violencia pretenden enseñorearse sin piedad, por todo esto digo que los organismos de derechos humanos no son fascistas. La audiencia la escucha y tenemos acá la valiosa compañía de estar junto a Mariu Carrera. ¿Cómo estás, Mariu? Bien, bien, Gaby. Bien, agradeciendo este espacio no, por favor, gracias a vos y estabas compartiendo esta carta que eh, empieza a circular eh, y, y, que, y que vos has escrito y bueno, eh, pensaba un poco y abríamos también el programa en relación a ello en esta era de, eh, de la posverdad en esta era de que todo es rápido todo es, es frágil pero hay cuestiones que no se manchan hay cuestiones que perduran y esto que... Eh, tan fuertemente marcaron los organismos de derechos humanos que la vida vence a la muerte, ¿no? Así es, sí, así es. Este es un tiempo que ni siquiera está en nuestra propia lengua, ¿no? Este, ahora se llama fake news. En realidad son calumnias, son mentiras. Y quizá algo más que mentiras es una calumnia, es eh, manchar la vida o tratar de mancharla por un tiempo por lo menos porque la realidad siempre aparece siempre vuelve a aparecer este, las cosas que por milenios han sido ocultadas vuelven a aparecer surgen surgen porque es la realidad no no no se puede negar la concagua un árbol un perrito una persona este, el aire No hay caso, no, no, no, no se puede ocultar para siempre. Y estas famosas calumnias que ahora se dicen en inglés fake news, <risa> este son eso, ¿no? Son algo que, que hay que hacer eh, que se retiren, se deben retirar, no, no pueden taparnos la, la visión, porque cuando tenemos la visión tapada, metemos la pata. Este, y por eso escribí esto, porque, porque muchas calumnias eh, nos hicieron doler el alma una vez más durante muchos años en estos juicios que yo nombro, todos los que somos compañeros y compañeras que nos hemos ido conociendo a lo largo de las luchas compañeros expresos y expresas compañeras y compañeros de familiares de los distintos organismos de jóvenes compartimos esa, ese momento en el que tenés que realmente bancar que una vez más pongan sal en la herida al mentir sobre lo que fue lo que nos hicieron eh, No es solo la herida, es la sal en la herida, eso es la calumnia. Y, y la escuchamos y la bancamos, la, la aguantamos, eh, porque, porque entendemos que en un...